de Economía Política Argentina, sepa Juan eh, Pablo Cucharini y Julio Santarelli te saludan, buen día. Hola Pablo, hola Julio, y bueno, saludar a toda la audiencia también. ¿Cómo están? Buen día. Bien, bien, acá estamos, tratando de hablar con gente que sepa un poco de economía, eh, este, a ver si logramos entender eh, lo que está pasando en el país, eh, desde, no de ahora, sino de hace bastante tiempo, pero con las últimas semanas, esto que se dispara el dólar de la inflación, ha, ha trascendido ahí un un documento que no sé si es oficial o no, que dicen que la inflación va a llegar al 42% en el año. Sí, se le escapó al gobierno, en realidad supuestamente eso no lo iban a publicar, sino que era como una nota al pie de, de las presentaciones que hicieron el día de ayer, y se les escapó ese número que según me, me dijeron, no, la verdad no, esto no, está, no, lo, no lo tengo chequeado, ¿no? que después mm. bajaron ese documento y lo volvieron a subir sin la nota aclaratoria, pero bueno... Ah. Eh, Sabemos, por lo menos porque el documento era oficial, que eh, estiman una inflación del 42% hasta diciembre. Uh, 42%, o sea, eh, la devaluación de ahora va a venir en los próximos meses eh, en y inflación. Claro, claro, porque hasta julio el dato era del 19,6%. Estamos esperando el de agosto, que debería salir en breve. Y, y sí, parece que va a haber una escalada importante. Eh, digo, porque el 19,6 para llegar al 42 a diciembre eh, Se vienen meses complicados eh, eh, Juan, y eh, eh, pensando en la inflación y en el salario Digo, eh, ¿le va ganando la inflación al salario? Por goleada Lamentablemente le va ganando por goleada Pensemos que más o menos eh, Los aumentos salariales han estado en torno del 25% eh, no hablemos de los empleados estatales nacionales, que fue el 15% la recomposición salarial, más ahora un, un bono que se les va a dar de, de, eh, durante dos meses, creo que es eh, octubre y diciembre. Sí. Eh, pero bueno, digamos, en definitiva, sí, sí, la inflación, eh, con ese número del 42% o con los números que ya vienen eh, que se vienen publicando, antes de toda esta escalada fenomenal del dólar se hablaba más o menos de un 30, 30 33% de, de inflación proyectada, ahora bueno, que se está yendo al 42%, pero en definitiva los salarios pierden, eso es una constante. Sí, la pérdida del poder adquisitivo cuando se habla de eh, los asalariados. Eh, Juan, yo, yo te hago preguntas así, si tenés respuesta, eh, bien, si no, no hay problema. Eh, si no te digo paso. Claro, eh, por ejemplo, cuando hablan del déficit, esto que exige el FMI, porque he escuchado sí. de déficit primario, déficit eh, de, del tema de los intereses de deuda, eh, ¿qué, no, ¿qué nos podés aclarar de eso? Déficit primario básicamente incluye todos los gastos de funcionamiento del Estado, por así decirlo, ¿sí? sin tener en cuenta el, el pago de intereses de deuda. ¿sí? Sí. Cuando, o sea, el gobierno lo que se está comprometiendo para el año que viene es tener un déficit primario cero. ¿sí? O sea, eso no incluye el pago de los intereses de deuda, que por eso obviamente está pidiendo también eh, dinero prestado pero eso es a lo que se compromete el gobierno sus cuentas hacia adentro sin tener en cuenta eh, los pagos de intereses le den cero mm. o sea que le dé equilibrio que gaste igual de lo que de, eh, digamos de lo que recauda y, y, y los intereses esos de, de la deuda son muchos me imagino porque con la deuda que hemos tomado sí hay tenían los números por acá para el año que viene si me das un segundo Sí. Uh, uh, uh, interés de... El gobierno ha Para tomado. este año son de 406 mil eh, 548 millones y. No, perdón. No, no, para, para si te digo. Te lo miento. Pero serían eh, para el año que. Para este año son el 2,9% del producto y para. Eh, el año que viene, 2019, 3,3% del producto. Te lo digo en, en números sobre el producto, pero la verdad no tengo claro. un número fino eh, en millones. Eh, y, y esto ha ido, bueno, ha, ido aumentando, ver, ha ido aumentando con los años. Sí, en obviamente, pero a ver, vayamos a lo importante, en definitiva. Eh, sacude ahora, ¿qué implican los, los cambios anunciados ayer? Los cambios implican pedirle al FMI que de adelante los pagos... Eh, mejor dicho, la, que los, las liberaciones de fondos que estaban previstas para 2020 y para 2019, que se las junten todas para 2019. ¿Por qué? Eh, con el objetivo de tener suficiente dinero para pagar eh, los compromisos internacionales. A cambio, el gobierno, ¿a qué se va a comprometer? A ajustar más. El, en el... Me, en el memorándum inicial con el Fondo Monetario, para el año que viene, el déficit fiscal, justamente primario, tenía que ser del 1,3% sobre el PBI y ahora el gobierno se compromete a llevarlo a cero. ¿Qué va a hacer para llevarlo a cero? Porque eso en definitiva es lo más importante y es lo que nos va a pegar a todos nosotros. Una serie de medidas, unas cuantas, pero la, tal vez las más importantes son la paralización generalmente de la obra pública, digo, hay que bajar obra pública por 1.290 millones de dólares, eh, el Estado va a tener que seguir ahorrando en remuneraciones, lo cual implica, obviamente, despidos, o sea, despidos en el sector público. Obviamente, vivimos ayer la noticia de la eliminación de unos cuantos ministerios, particularmente eh, salud, trabajo y ciencia, que pasan a ser secretarías, y creo que eso también pone un poco el foco sobre cuáles son las prioridades del gobierno o en este caso cuáles no son, ¿no? Mm. La salud, el trabajo y la ciencia. Salud y trabajo pensando en el, en el presente y la ciencia como desarrollo es el futuro. Mm. Eh, por supuesto, ahorro en subsidios. Eh, en subsidios particularmente el Estado se los va a transferir a las provincias y nosotros sabemos que las arcas provinciales no están como para bancar eh, toda la batería de subsidios para que las tarifas se mantengan como están hoy en día y por lo tanto estimamos que va a haber aumentos en las tarifas. Sí. Y eh, el último u, una de las últimas medidas también es que vuelven los derechos de las a las exportaciones, vuelven, entre comillas, vuelven, ahora te explico por qué las comillas, las, las eh, retenciones que van a ser un 18% para los productos de la soja y sus derivados, y de 4 pesos por dólar para las exportaciones primarias, o sea, todo lo que tiene que ver con eh, la agroindustria, y de 3 pesos por dólar para el resto. ¿Por qué te digo entre comillas? Porque pusieron un monto fijo en pesos, pero esto se va a ir licuando con el efecto de la devaluación del peso. Claro, sí, y es, es un monto fijo, es... Exactamente. Eh, claro, no, no es un porcentaje, sino es 3 pesos y 4 pesos. Exactamente. Cuatro pesos. Mm. Eso hace que se licúen claro. a medida de que, eh, que aumenta el precio del dólar. Sí. Eh, encima, ayer, eh, después de que hablaron los ministros y el presidente, de que habló el ministro y el presidente, el dólar volvió a subir. Sí, desde ya. Mm. Y el, el gobierno sigue llevando adelante su estrategia de, ah, en los últimos minutos, vender eh, algunos cientos de millones mm. de pesos, de dólares perdón al final de la rueda como para contener un poco que esto sigue obviamente dinamitando nuestras reservas internacionales. Digo, en definitiva, y lo que hablábamos eh, la vez pasada en la cual me eh, comuniqué con ustedes, mm. el, el problema sigue siendo el modelo económico. O sea, esta, este ajuste lo único que viene a hacer es a garantizar que el fondo ponga el dinero para el año que viene para que el gobierno llegue con sus compromisos eh, financieros, pero en definitiva eh, no hay un cambio de, de modelo económico que es lo que nosotros realmente necesitamos para poder salir de esta, de esta situación. Juan, eh, algunas cosas básicas que por ahí a veces uno eh, la escucha, la escucha y no, no logro o entender, por lo menos de mi parte. ¿Por qué el FMI cuando presta plata lo primero que pide es que ajuste la economía a un país? Cuando Contrariamente, si una economía eh, crece, eh, va a tener más fondos, me imagino yo. Si un país está bien, eh, si es próspero, va a poder eh, pagar más fácilmente si contrae una deuda. Al contrario, cuando ajusta, eh, la rueda es casi cada vez peor, digamos, y no, no se puede salir adelante. Porque el FMI lo primero que pide es que un país ajuste el FMI pide que un país ajuste porque el Fondo Monetario se quiere asegurar que ese país... Eh, digo, vos tenés distintas maneras de... Obviamente, a ver, vos tenés distintas maneras de poder devolver ese dinero. Vos podés generar un círculo virtuoso o un círculo vicioso. En este caso, vos generas un círculo vicioso donde los únicos que pagan esto porque es así, es la población a través de justamente estos mecanismos de ajuste. De la otra... De, de la otra manera... Eh, obviamente que también eh, a ver, se generarían las condiciones de repago, pero bueno, acá yo creo que también eh, implica una cuestión ideológica sobre, eh, sobre que la chique del Estado permite el avance de los privados. Digo, esto es eh, prácticamente, es, es una cuestión de ideología. Digo, hay ciertos sectores económicos que consideran que una chique del Estado eso genera una menor presión tributaria sobre el sector privado, y el sector privado va a crecer y va a generar las condiciones para el repago. Sí. Sí, sí, sí. La historia económica mundial parecería ir en sentido contrario. Digo, tenemos infinidad de ejemplos de aplicaciones de estas políticas por parte del FMI. Nosotros mismos las vivimos eh, a principios del siglo XXI. Eh, Grecia, Portugal parecería que honestamente la, la praxis no le, da, no le da de la derecha al Fondo Monetario Internacional, que sin embargo sigue eh, insistiendo con este tipo de políticas, sustentadas obviamente por una ideología desde ya. Eh, bien, Juan, eh, no sé si querés completar con algo, sino ha sido bastante claro. Eh. Bueno, la verdad que simplemente me, agradecerles a ustedes la, la difusión que siempre nos dan a nosotros los miembros del Centro de Economía Política Argentina, ya sea yo o cualquiera de, de, de mis compañeros que salen. Y bueno, como siempre estar a, a disposición para cuando necesiten esclarecer algo de lo que está pasando en la coyuntura y eh, saludar también a la audiencia. Bueno, gracias. Por favor, hasta luego. Bien, la palabra de Juan Aielo, él es eh, miembro del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, eh, siempre charlamos con alguien de CEPA, eh, sobre economía eh, y, bueno, este, nos aclara qué es lo que está ocurriendo en el país eh, con la economía. Las nueve y un minuto, Maxi, ¿me mirás como... con Ah, viste la metáfora que tiró Mauricio, Mauricio. Macri, ¿eh? De...